Cuentos de hadas españoles. El niño que dibujaba gatos. Érase una vez, en un pequeño pueblo, vivía un granjero con su esposa y sus tres hijos. El mayor y el menor eran de gran ayuda. Hacían lo que su padre les pedía. Pero el del medio, Andy, no pensaba en nada más que en pintar y dibujar. ¿Y qué dibujaba? Gatos. Andy, ¿dónde estás? ¡Oh, hola, papá! Estaba dibujando un hermoso gato. ¿Bueno, te gusta? Pues claro, me gusta muchísimo. Igual que me gustan todos los otros gatos que has dibujado antes. <risa> Oye, hijo, tienes que dejar de pintar gatos de una vez. Pero, padre, no los dibujo solo por diversión. He intentado dibujar otros animales, pero cuando dibujo gatos es como si me hablaran. El padre estaba muy molesto con Andy. Andy, quiero que me ayudes en el campo. Tú nunca lo haces, hijo. La próxima vez que te vea dibujando un gato, te enviaré a hablar con el sabio del pueblo. ¿Qué? Oye, no, yo no quiero ir allí Bueno, tendrás que hacerlo si no me escuchas Venga, ahora ayúdame con las patatas Al pobre Andy no le gustaba trabajar en el campo Solo pensaba en dibujar gatos Veía gatos dondequiera que miraba Y nunca se cansaba de ellos Un día, el padre fue a buscar a Andy Que parecía haber desaparecido ¿Pero dónde está este hijo? Necesito que me ayude a cargar el trigo ¡Miau! ¿Eh? ¿Qué es eso? Mientras iba caminando por el campo, vio a Andy sentado y jugando, con un gato de aspecto muy gruñón Ay, Ya no puedo soportarlo más Andy, hijo mío, mañana iremos a ver al sabio del pueblo y veremos en qué puede ayudarte Porque dibujar gatos no te hará feliz para siempre, hijo Pero padre, esto es lo que me gusta hacer Pero el padre de Andy estaba decidido a que Andy dejara de dibujar gatos Más tarde, ese día, ambos fueron a visitar al viejo sabio El viejo sabio les saludó y les preguntó por qué habían ido allí Bueno, ya lo ve. A mi padre no le gustó porque... <coughs> no es que no me guste. Mi hijo Andy no me ayuda en el trabajo tal como debería hacer un chico como él. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace? Él pinta. Pinta solo gatos. Solo pinta a esas tontas criaturas con bigotes. Nada más. Padre, te dije que lo hago porque los gatos me hablan. ¿Que te hablan los gatos? Vaya, eso suena muy interesante. <risa> Andy le contó al sabio todo lo que le había contado a su padre. Después de escucharle, el sabio se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. Más tarde el padre dejó a su hijo con el sabio El anciano le habló amablemente al muchacho y le hizo algunas preguntas difíciles Tan inteligentes fueron las respuestas del muchacho que el sabio aceptó educar al pequeño El niño aprendió rápidamente todo lo que le enseñaron y era muy obediente Pero el sabio también notó que al niño le gustaba dibujar gatos durante las horas de estudio Y dibujaba gatos incluso donde los gatos no deberían haber sido dibujados El sabio llamó al padre del niño A tu hijo le gusta dibujar gatos Y quiero que sepas que eso es un regalo divino Un regalo divino que le permite solo hablar con los gatitos No tienes que creerme si no quieres Pero escucha lo que te digo. Andy, hace muchísimo tiempo soñé con gatos y con la siguiente ciudad. Creo que todo puede estar vinculado. Vaya, bueno. Entonces, ¿tengo que ir allí? Sí, pero recuerda el último consejo que quiero darte. Evita dibujar demasiados gatos terroríficos en un solo lugar Andy estaba muy confundido No entendía qué quería decirle el sabio con su último consejo Pero le dio las gracias al sabio y se fue Sin embargo, su padre no fue tan amable Pero le dejó hacer lo que deseaba Continuó su viaje y pronto llegó al pueblo Era de noche Y el pueblo parecía muy tranquilo ¡Qué extraño! No se ve a nadie Y las casas parecen cerradas Me pregunto si vive alguien aquí La ciudad había sido atemorizada Por una enorme monstruosa rata, Que era más grande Que una vaca Llegaba por la noche Así que la gente del pueblo Se iba durante la noche Y durante el día regresaban Y se quedaban en sus casas Hasta que llegaba el momento de volver a irse Andy llegó más lejos y se encontró con una casa enorme Era tan hermosa y acogedora que Andy decidió entrar En esa casa la gente dejaba la comida para la rata gigante Cuando Andy entró, encontró la comida y tenía tanta hambre que se la comió toda Cuando terminó, se dio cuenta de que las paredes eran lisas y blancas ¡Paredes blancas! ¡Enormes paredes blancas! Solo hay una cosa que alguien como yo puede hacer aquí... ¡pintar! Así que comenzó a pintar. Y como siempre, pintó muchos gatos en la pared. Bien, ya está. Han quedado todos muy bien. Oh, pero pintar todos estos gatos me ha cansado mucho. Probablemente debería dormir un rato... Pero Andy no durmió por mucho tiempo De repente, le despertaron unos fuertes gruñidos animales ¿Eh? ¿Qué? Podía escuchar Cómo los gruñidos se volvían cada vez más fuertes Andy se asustó y fue a esconderse dentro de un enorme cofre El animal entró en la casa gruñendo E hizo tanto ruido que Andy tembló En ese momento escuchó potentes maullidos de gatos ¡Gatos! Y la casa comenzó a temblar Los animales comenzaron a luchar y Andy se tapó los oídos. ¡Oh! ¿Qué está pasando? La casa tembló intensamente y había tanto ruido que la gente del pueblo se acercó a ver qué sucedía. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Vamos a ver dentro. A lo mejor alguien valiente ha venido a librarnos de esa rata. Así que fueron a ver de dónde venía aquel enorme ruido. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, la lucha continuaba. Andy estaba temblando. <tose> oh, ¿Qué es eso? ¡No! La pelea finalmente había terminado. Y cuando Andy se dio cuenta de que todo estaba en silencio, se asomó. Y vio a la gigante rata que yacía en el suelo, inconsciente ¡Vaya! ¿Qué ha pasado aquí? Sus ojos se posaron en sus pinturas y de repente vio algo de sangre en los gatos ¿Cómo puede ser posible? ¡Oh! ¡La rata! ¡Por fin alguien ha acabado con ese monstruo! Llevábamos mucho tiempo aterrorizados por ella te damos las gracias, querido extraño Andy no sabía qué decir Estaba muy sorprendido por todo Entonces entendió por qué el sabio le dijo Evita dibujar demasiados gatos terroríficos en un solo lugar eh... <risa> eh, De nada Y pronto, la historia sobre Andy acabando con la rata Se propagó por todo el mundo Y en cuanto al padre de Andy, bueno, las noticias sobre la valentía de Andy pronto le llegaron Sabía que Andy tenía esos poderes por alguna razón ¿No estás orgulloso? Uh, <ríe> uh, sí, claro, estoy muy orgulloso En realidad, estaba un poco avergonzado por no haber dejado que Andy persiguiera sus sueños Pero estaba contento, ya que ahora su hijo finalmente era feliz y hacía lo que más le gustaba, dibujar gatos. La historia de Andy nos enseña que tenemos que hacer lo que nos gusta. El universo encontrará la manera de que sea algo mágico.